Lección 7. Ejercicio 13. De lunes a viernes voy a la escuela. En general, las clases empiezan a las 8, menos el viernes, porque ese día antes de las clases vamos a la piscina. Generalmente termino a las 2, pero los miércoles ya puedo irme a casa a la 1. Tengo entrenamiento de tenis tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Los martes voy a clase de inglés con un compañero de clase y los jueves a clase de piano. Estos días llego tarde a casa. Ceno con mi familia, charlamos un rato y después leo un poco o veo la tele. Los fines de semana son diferentes. Nos levantamos tarde, desayunamos tranquilamente. Los sábados por la mañana hacemos la compra Y por la tarde vemos la tele o vamos al cine. Los domingos comemos todos juntos a las dos. Por la tarde visitamos a los amigos y por la noche vamos al teatro o a un bar para charlar. A veces nos invitan a una fiesta. Estos días son fantásticos.